Y el Estado tiene un rol fundamental porque al calor de la concentración, también con tozudez, con empeño, con garra, han surgido cientos de medios cooperativos, han surgido autogestionarios, han surgido pequeñas empresas que están dispuestas a dar la disputa. Esos son los sectores que el Estado debe subsidiar y acompañar para que no sean esos medios destino de precarización para los trabajadores. Y el otro rol es hacer crecer, Única herramienta que hoy, puesta en práctica, lograría un equilibrio rápido en esta disparidad del discurso que existe en la sociedad. El Estado debe poner de pie medios públicos poderosos, democráticos, plurales, al servicio de la comunidad y de la discusión de ideas.